The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful bones scrawled upon the crumpled face. There's a policeman with an honest soul. The seen whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride ball with a feeling of a knees. He briskly frisks the torn remains. dropping a fingerprint, a and stays. And endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But well, his master is.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 by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors draw if the show is through silent looks and with the cues With the frozen, and smiles At last in 1998 show The tods on, no one ever sings The curfew grow us The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by yo digo hostia voy a voy a arrancar el programa sin ninguna pifia y esto ¿eh? va a ser histórico porque eh, normalmente la pifio eh, pero no un entamen programa sin pifia porque son una acople que flipes mira una cople pasa cuando estás eh, a ver, voy a subirlo pero voy a subirlo voy a comprar e intentar acoplar poco porque si no esto déjame los oídos ¡No! Vistes es que la chaval. Hay que andar con cuidado con el tema de la cople, porque deja todos los oídos para para arrastre. ¿eh? Además sabes que sabes que los oídos cuando estás sintiendo, sí, oye, pues ruidos extremos, tanto sea por, por su frecuencia como como por su volumen, eh, las células de los oídos mueren. ¿eh? Y cuando esas células muerren, dejas de sentir ese sonido. ...para el resto de la tu vida... ...no vas a volver a sentirlo nunca más... ...nunca más... Eh, ...bueno pues no sé, igual son cosas que... ...que no pensamos... ...pero que si les pensáramos... Eh, ...pues, pues daremos mucha más a las cosas... ...y no sé hasta qué punto... ...cuando tienes 15 años... quieres es más de ir a la discoteca aunque sepas que te van a morrer... células de, de los oídos, células los ...y no vas a volver a poder sentir esa frecuencia en la vida... ...o prefieres de la, a la discoteca y qué sé yo... ...pues pues bailar allí la, la música disco del, del momento... Eh, ...ver a, a los mozos guapines pero allí también moviéndose... ...pillar y tal... ¿Vosotros son pillaves en, en las en en discoteques? Sí, bueno, yo alguna vez pillé en alguna, poco, ¿eh? A no, ver, no nos engañemos porque yo tampoco voy aquí a, a presumir de, de conquistador. Yo pillé un par de veces y, y más bien porque fueron los moces los que, los que arrancaron, ¿eh? Porque a me he puesto muy huevo. Pero bueno, oye, cosas de, de la mocedad. Seguramente hoy en día, pues, eh, tienen lo más fácil los niños, ¿eh? porque, Porque, hombre, yo creo que según va pasando el tiempo, o por lo menos esta temporada, eh, fue tirándose más a que, a que los niños y las niñas en general se llaman más... Más abiertos para todo eso. Nosotros dábamos un poquínín más de corte. O bueno, a mí por lo menos. Que coño no estoy hablando yo de nosotros. Pues a mí, que, que ya era yo bastante pringadillo para, para estas cosas. Pero bueno, mira. Este es un tema que no tiene por qué <risa> No tiene un porqué para pa empezar a contarlo aquí. Pues, pues, pues prácticamente como todos los que cuento yo en, el, en el, mi programa. ¿eh? Todos los que cuento en Anedonia. Por cierto, estoy en Anedonia. <risa> Un programa que tiene a partes iguales, eh, anedonia y miseria. Son las dos cosas fundamentales que, que vos puedo ofertar este, este programa. Y un programa que se mete en, en Radio Cuca, Radio Cucaracha, que rellena la, la radio el libre de, de Dubeu, ¿eh? que sientes en uveo y puedes sentirse en cualquier otro sitio, ¿eh? A mí que yo sepa, me en uno más, porque, porque, a ver, ¿cuánta gente tendré ahora mismo sintiendo este programa por internet? A ver, bueno, no tengo nadie sintiendo este programa por internet. ¡Ay, madre de Dios! ¿eh? Hostia, pero llegué a tener sintientes muy oñes, ¿eh? Sí, hombre, llegué a tener un, un habitual sintiéndome desde de Londres, ¿eh? tuvo aquí con nosotros más de una vez también ahora que anda que anda bueno ahora no sé exactamente por qué parte del mundo anda ¿eh? porque ya habrá cerca de un mes que, que no se ve entonces qué sé yo pues igual está creo que tenía planes de, de, de viajar a, a oriente a oriente cuando digo oriente no me refiero a Yanes o, o arriba de deba ¿eh? refiérme a la india o tailandia o estos sitios me parece que tenía la intención de de Dirabelos. Eh, bueno, pues oye, eh, si estás por ahí al entrones, oyentes londinense, pues para mí ya hay el oyente londinense, eh, siéntame donde me de donde me sienta, pues un saludo muy grande, hombre, un saludo muy grande. Si no sigues perubio, eh Y ya está miserable que no vienes, llegué yo ya no merezco, ya me la miserable, porque ya es más miserable tú que yo, fai el favor. Si te has por un prohibido, eches a correr ahora mismo y, y vienes a hablar a través de, de los micros de Radio Cuca, ¿vale? Cuca que llega la radio libre ya sabéis que porque lleva una radio libre no lleve una radio presa porque los demás son radios esclaves y nosotros somos tan rimbombantes que nos llamamos a nosotros mismos radio libre bueno pues porque hay otros por ahí que son esclaves de de los anunciantes o son esclaves del gobierno, son esclaves de las autoridades, son esclaves de una idea, qué sé yo, por aquí por fortuna no pasa eso, aquí ni hay unos anunciantes que, que nos esclavicen, ni ninguna administración municipal, ni... ni ni por supuesto autonómica o estatal está diciéndonos aquí que ya lo que podemos y, y no podemos decir y tampoco en ninguna ideología ¿eh? porque si sí, a ver hay radios por ahí que se dicen libres pero luego resulta que tienes que seguir una determinada línea No ni el caso de Radio Cuca, De hecho, si sientes Radio Cuca tres o cuatro programas diferentes, verás que es que cada uno dice una cosa. Es un problema ninguno. Bastía. Bueno, somos en Radio Cuca, como somos unos vagos, tío. No vamos a tener que andar sin sentir ni a la radio para poder venir a porgar al que dice lo que no debiera decirme nada. Esta radio puedes sentirla en el 107.3 de la frecuencia modulada si estás en UV o en de algunas partes UV, como digo siempre, o si estás en los alrededores, lo ¿eh? no que llega la llana esta del centro de estudios, eh, MEDES, eh, la pola, siero, tal, nada, siéntese que flipes. Anda, un stone no se siente también. Yo tengo la mala pata de que justo una eh, no se siente. Voy sintiendo la, eh, pongo unos auriculares pequeñinos en el teléfono, un que tienen que tiene radio y voy sintiendo la cuca de puta madre hasta que entro no en me cae o este allí girar la esquina esa, ¿eh? Méteme a mi cae y ya de ya desentiése. los demás sitios, oye, uno sientes ser mejor y otros siente peor, pero allí en concreto no se siente absolutamente nada. La otra posibilidad que tienes, eh, que si hay conexión a internet en el sitio en el que teas, eh, pues puedes poner a la www.radioq.org y desde ahí siéntesenos también. Y si haces alguna cosa de es un suave, aparte de las 10 a la noche, fácil que te hagas sintiendo al Edónico Miserable, fácil que te has sintiendo a Edonia. Hoy tuve, tuve, por cierto, con, con una... Con una amiga que había bastante tiempo que no la, que no la ve tanto, hemos tomando un cafetín, ¿eh? estas cosas que se hacen para pa socializar, ya sabéis, meterse en una, en una cafetería, en un establecimiento comercial que paga sus impuestos y tiene la su licencia de apertura y su informe del, del perito, del apareciador o de mi madre, para que lo dejen entrar, y ya me pasa sanidad, el control de, de todo lo que vienen y estas cosas, un, un sitio de esos. Y entramos a consumir un, un café. Casualmente ni en ni, ni esta persona ni yo somos especialmente amigos de esas cosas. ¿eh? Somos muchos más amigos de, de, de estar debajo del cielo, hombre. De estar al aire. De, ¿no? Pero bueno, la verdad que nunca hoy el, el día para la no ¿eh? Nunca, nunca oigo el día para ello porque, joder, bueno, los que estés por aquí alrededor. Si hay de aquí sintiéndome a través de internet. Bueno, que no, coño, que lo, que lo mire yo aquí en una línea si eso bueno pues en el que estés intentando por internet puede tener un sitio que fago bueno en un día hoy no fue digamos a ver no fue bueno y también un poco eh, un poco así ¿no? lo de llamar eh, buen tiempo a cuando está eh, cuando no llueve y mal tiempo cuando cuando llueve coño que la, la lluvia allí es una cosa muy muy necesario ¿eh? como decía el el M, ¿eh? el rapero este de, de, de Chena, decía que guapa está tu Asturias, qué pena que llueva. Y sigue al cantar diciendo, sí ya, pero la lluvia, el verde y todo eso, que llueva, conlleva. Ah, no pues sí, aquí fa falta, falta que llueva para que este sitio sea así tan guapo como ya. Guapo para el que guste a Sina, a, otro, a lo mejor y gusta de otra manera. ¿eh? Yo creo que yo guapo a Sina. A mí préstame mucho la... La, la, la hierba la vegetación el verde intenso es ¿eh? sí, y de, de las montañas y paso tiene que llover ¿eh? paso tiene que llover también me gusta mucho ya lo sabéis ya lo comenté más de una vez eh, todo lo que tiene que ver con la con la huerta con la producción hortícola y coño pues eh, también requiere que llueva porque como no llueva malo es ¿eh? malo hombre siempre por regar siempre por regar eh, mientras ella traía, trallía ¿eh? Porque, bueno, hay, hay muchos que regan con agua de, con agua de lluvia. No, no quieren utilizar el agua de traía, porque el agua de traía tiene cloro. Y el cloro, pues, bueno, pues seguramente el cloro no sería muy bueno para pa, pa, pa, pa, pa los bichos que ayuden a las plantas a, a crecer. Eh, no creo que sea muy bueno ni para las plantas siquiera. ¿eh? Aunque, bueno, tampoco es tan malo como... como, bueno, o pienso yo, que tampoco oye tan malo como, como de algunos dicen. Yo si tuviera la oportunidad, pues, o las facilidades, igual regaban a más con, con agua de lluvia, pero tampoco pasa nada en un rasgo de vestiduras si tengo que regar con agua de trayea. Pero claro, el, el problema que tienen, acostumbrarse a, a regar con agua de trayea, y que vas a poder regar, Nada más, mientras ella traía eh, Y muchos diréis, lo mejor, bueno, hombre, joder, anedrónico, vamos a ver, ¿por qué no va a haber agua de la traía? Oye, pues porque cualquier día que pensáis que esto va a durar para siempre. ¿eh? No hay tanto tiempo que existe el agua de traía. Y, y sobre todo, ¿eh? no hay tantos sitios en los que haya agua de traía, agua corriente, ¿eh? Agua corriente, yo que sé, pues seguro que sí, si preguntáis a, a los vuelos los que tengáis todavía, todavía los huelos con vosotros. seguramente seguramente pues cuenten que eso de, de, del agua corriente en casa que es algo de agua traía que ellos que no lo, no lo conocieron hasta hasta muy mayores ¿Mm? seguramente si si preguntáis a de aquí en natural de, de, de otro país que no sea este y que no sea uno que que sea mayor que este ¿eh? y preguntéis a un finlandés o un alemán preguntáis a un senegalés o, o a un paraguayo si lo conocéis Y a lo mayor, pues dice que bueno, pues que hay en no la sotierra que no ñe tampoco tan general como como llegué eso de, de tener agua o a corriente, que todo lo contrario, que posiblemente sea un, un uso que tengan nada más unos pocos. Bueno, pues yo, a ver, llamadme cenizos si queréis, no tengo problema, ¿eh? Yo, hostia, llamadme lo que os dé la gana, que yo tragar todo con todo. Soy tan pasota que podéis hasta, hasta insultarme si queréis, que yo paso. Pss, ya veis. <risa> Pero bueno, que lo he dicho, que seré, entre otras cosas, muchas más cosas, soy muchas cosas, ¿eh? Soy anedónico, soy miserable, soy fotofóbico, soy apofénico, madre de Dios, no os podéis imaginar. Y bueno, aparte de todo eso, pues también soy un cenizo. Y yo estoy prácticamente convencido de que en antes de yo morrer, y no tengo yo intención de tener una, una vida especialmente larga, ¿eh? me corta tampoco, ¿eh? Pero tampoco muy larga, no sé. Eh, ya vos... Ya os expliqué de alguna vez que yo creo que estoy ahora mismo la mitad, más o menos. ¿eh? Igual hasta un poco más de la mitad, no sé. Que no tiene que ver, ¿eh? Que de aquí de aquí a cuando tenga que ser lo que sea pues será. Y sí, lo mismo puede ser mañana que, que puede ser dentro de 50 años, qué sé yo. Pero bueno, que... Bueno, Dios, que me voy de la pinza, y, joder. Pues que yo soy tan cenizo que pienso que va a acabarse la, la trayectoria al agua. pienso que va a dejar de haber agua corriente a no mucho tardar pienso que a lo mejor deja también de haber el fluido eléctrico ¿eh? Eh, Pienso que es fácil que, que lo siga viendo no a lo mejor, pero que, que haya muchos que no nos lo podamos permitir. O sea que todo esto bien, todo esto bien al cuanto, no penséis que se me marchó la pinza, que sí se me marcha la pinza, pero no un tanto como pudiera parecer. Viene al cuanto de decimos que, que hoy el día no se puede decir que esté malo porque está lloviendo. Está muy bien que llueva. ¿eh? Las hortalizas necesitan que llueva y si no hay si no hay traía pues habrá que depender todavía más para dar del de agua de lluvia sea agua que podamos recoger en bidones o en balses o en lo que sea o sea bueno pues sencillamente esperar y confiar en que el cielo nos nos envíe la, la lluvia y bueno porque salió este tema de que si es bueno o es malo que tea lloviendo bueno pues porque estaba vos que Que, que hoy tuve con una mesa que hace tiempo que no veía que tuvimos metidos en un comercio de esos con su licencia de apertura, su informe su informe arquitectónico, su, sus controles de sanidad y demás, tomando una tacina de café. Bueno, café en el mío caso y infusión en el de ella. Y, y que no llegue habitual en nosotros porque somos más de, de tarde al aire y de, y de tarde bajo el cielo pero que bueno que hoy la verdad es que con la lluvia pues no nos apetecía y tuvimos un rato de paseo por ahí pero también tuvimos tomando un café y bueno pues hablamos de muchas cosas muy muy interesantes y muy guapines y tal y entre otros de bueno hablamos también de, de alguna que bueno que nos llamaba la atención que nos disgustaba Y, y salió un concepto muy guapo, muy guapo, que fue el concepto de la burbuja. La burbuja, estamos todos avezados a sentir hablar de la burbuja, ¿eh? burbuja, eh, burbuja inmobiliaria y, y de cómo reventó, que lleva una burbuja de este, cuando estamos hablando así metafóricamente. Bueno, pues un una, una situación ¿eh? que en ese caso la situación era. era La, la, la actividad uy, lipo, la actividad económica de la de la construcción ¿eh? que implicaba pues implicaba pues que los los terrenos ¿eh? les la, la, el espacio pues bueno pues si era posible venderlo a, a muy altos precios eh, los promotores los a su vez eh, bueno pues contrataban a subcontratos para que lo construyeran Esas es, empresas de construcción Pues contentaban a mucha gente Y pagaban ellos bien eh, Había poco paro gracias a eso Que venía mucha gente de fuera también A trabajar en la construcción eh, Bueno, pues digamos que Podemos utilizar el término de burbuja Para referirnos a ello Porque Fue una cosa Que se infló, infló, infló Porque cada vez era más ¿eh? Por ejemplo yo que sé en el tema de De, del último paso digamos que ya era el ser propietario de una vivienda ¿eh? entrar dentro de un negocio inmobiliario. Pues el propietario de una vivienda compraba la por 10. y al poco tiempo ya la podía vender por 12 y ese que la había comprado por 12 al poco tiempo ya la podía vender por 15 y ese que la había comprado por 15 al cabo de un tiempo vendiera por 20 ya ves eh, un, un crecimiento no, no ni siquiera aritmético, sino un exponencial <risa> un crecimiento exponencial porque cada vez ya era más grande digamos entonces ¿no? es que la burbuja fue inflándose pero, claro la metáfora porque se, porque se infla nada más No me dice porque les, les burbuches, ¿eh? Una vez que se inflen mucho, pues exploten, ¿eh? Llega un momento en el que ya no pone inflarse más. Esto se habría explicado lo mejor, un, un físico, ¿eh? Un físico supongo que yo porque, a ver, la burbucha tiene una cantidad de, de materia, pues, finita, ¿eh? Estoy falando por falar, ¿eh? Igual no y este fenómeno, qué sé yo. Pero bueno, que llega un momento que llega cuando no, no hay más materia, pues rompe por algún llave, algún ¿eh? Y la burbuja explota. Bueno, la burbuja inmobiliario explotó. Pero, pero hoy lo que falamos, y estábamos utilizamos un, un término que a mí me gustó mucho, ya que la, la sociedad en general lleva una burbuja. ¿eh? Una burbuja, en el, a ver, por ejemplo, una burbuja eh, alimentaria. ¿eh? Falábamos con, con verdadero espanto de, de como me comentaba que conoce una persona que, que tira comida. con cierta asiduidad y, y de cómo ella incluso, bueno, pues cuando cuando un tachado va a perder, incluso lo recoge de, de la basura, para para pa, pa que para aprovechar esa comida. Yo personalmente yo un tema que también me me me jode bastante, yo soy muy de aprovechar la comida, de no tirar comida. A ver, me parece me parece una aberración, un crimen tirar comida eh, porque eh, estamos portándonos como si el, el fecho de, de, de esta abundancia de comida fuera general a esto igual estáis o tal la sociedad en general bastante abezado darse cuenta de que bueno que eso no debe hacerse que, que la abundancia de comida igual no lle tan nun, bueno lo que no lle tan general como pudiera parecer que la abundancia de comida no deja de ser un, un lucho de unos pocos eh, del que disfrutamos unos pocos la mayoría lo que tienen es abundancia, y, hay, y hay carencia de ella. ¿Mm? Eh, tienen problemas incluso para acceder a la, a, la, a la comida que necesita, a la nutrición básico Y bueno, pues hay muchas personas que están, que están comportándose de, de una manera, bueno, pues... irresponsable, podría decir, ¿no? No es irresponsable porque en realidad, a ver, que tampoco... El hecho de que desperdicen o no desperdicen la comida puede, va, va a tener a lo mejor un, una influencia. Y además, un, una personalidad engañada, una personalidad que no se da cuenta de que está viviendo en una burbuja. Que esto es muy parecido a, a lo de la burbuja inmobiliaria. Puede llamarse eh, eso, pues burbuja alimentaria, por ejemplo, a, a este exceso. ¿eh? este sexo ya comemos más de lo que necesitamos, eh, ingerimos más calorías de las que nos hacen falta. Eh, la obesidad es una enfermedad bastante común <risa> dentro de lo que cabe, una enfermedad que consiste en, en comer demasiado, en, en, en comer más de lo que necesitamos, de lo que falta cuando existe tanta gente, un, un porcentaje altísimo de las personas que viven en este planeta. No sé, perdone no es el porcentaje, pero yo creo que si digo un 90%, no te muy muy lloye de, de la verdad. Siente que no, que no llegan los requerimientos nutricionales, ¿eh? a lo que la biología, fisiología demandaría para pa funcionar bien. Nosotros, por embargo, pasámonos, pasámonos. Y, y no nos damos cuenta de que eso puede tener un final, ¿eh? que puede tener un final y que a lo mayor tampoco está tan lloye. yo sé, pues pues estamos emperrados en, en chantar, qué sé yo, pues pues pues cosas fuera de temporada. Estamos emperrados en, en chantar naranches en verano. Bueno, pues a lo mejor les naranches no son del verano. Tendríamos que asumir que a lo mejor hay que, que comerles en, en invierno, o conservarles, no sé de qué manera se conservarían, pero bueno, esperar a que la planta dé su fruto en el momento y, y comerles. no sé ye, o queremos shintar tomates en en invierno bueno pues a lo mejor no sé eh, no se pueden comer tomates frescos en invierno hay que conservarlos eh, hay que hacer salsa con ellos o, o hay que hacer trozos en conserva no sé si me explico quiero decir que estamos vemos como normal o la sociedad en general ve como normal cosas que no lo son ¿Eh? No es normal tener abrir un grifo y, y que salga agua, no eso eso no es normal. Eh, no es normal hay un botón y que se prenda una luz, no es normal, es una excepción, y un lujo. No es normal tener comida todos los días a tus horas, más comida la que necesites, ¿Eh? comida que se pierda y tirala o lo que es peor, comida que nunca perdía ¿eh? y tirarla eso sí que, vamos, poco menos que, que, que criminal ¿eh? poco menos que criminal eh, si no a ver, yo personalmente considero un criminal de todo, eh, no un poco menos que criminal, pero bueno oye, qué sé yo, tampoco vamos a a ser, a ser tan, tan, tan, ag, tan tallantes con, con este tema pero bueno, casi casi la cuestión ya es a que la gente no se da cuenta, en eh, no se pescancia de que de la misma manera que no se que no se, que la sociedad no se dio cuenta de, de la de la burbuja inmobiliaria hasta que estalló ¿eh? y ahora cuántos hay que, que no pueden pagar la, la hipoteca que, que se metieron en antes parecía normal ya normal meterse en una hipoteca de 30 años ¿eh? y, y que lleva el, el 60 70 por ciento del sueldo ya normal ya normal ya lo que hay que hacer ¿Eh? yo lo que quiero hacer para pa sostener este sistema ¿eh? no como tú me decían a mí muchas veces ¿eh? que, que, que no consumes entonces como piensas que, que esto va a tirar para adelante bueno oye pues bueno explotó y es no focico ¿eh? y no sabían no sabían que no eran conscientes no se dan cuenta de que no era normal que no era normal comprar un, un piso hoy por 10 y venderlo mañana por 12 no se dieron cuenta no se pescancearon de que no era normal Por desgracia eh, eh, tuvieron que pescanciarse muchos de la peor manera ¿Mm? y lo peor de todo ¿eh? ya que ahora tampoco se pescancian de, de esto otro. Aquello fue eso digamos que fue como un como una posibilidad una oportunidad un aviso una oportunidad para que para que la gente se diera para que la sociedad se diera cuenta de que bueno pues que burbushes eh, había les había demasiadas ...hay demasiadas... ...y era una manera a lo mejor... Una, una, ...una gran una gran oportunidad... ...un gran aviso... ...pero la gente no se da cuenta... ...la gente no se da cuenta que... ...que, que, que, que, que igual que esa burbuja... inmobiliaria ...ahora tenemos una burbuja energética... ...una burbuja... Eh, eh, ...alimentaria... una ...en fin, no sé... ...yo pues, sigo pensando que... ...que no son normales todas estas cosas... Y como creo que no son normales ni insostenibles, hay quien quien utiliza este otro término, sostenible. ¿eh? Las cosas no son sostenibles de esta manera. Bueno, pues dame igual normales que sostenibles. O sea, me gustan normales porque, porque joder, no lo son ni normales ni naturales. Pero bueno, vale, tampoco son sostenibles. Que no sea sostenible, ¿qué quiero decir? Pues que en un momento dado se va a derrumbar, ¿eh? Esto llega como una torre que se va haciendo, pero que no tiene base, no tiene cimientos. Entonces sube, y sube, y sube, pero precisamente esa subida llega a que la falle cada vez más susceptible de caer. ¿eh? Si no subiera tanto, igual no caía. ¿eh? Pero subiendo, subiendo, subiendo, y cada vez más y más y más. Entonces va, va a caer, inevitablemente. O sea, no hay, no hay forma, no se puede apuntalar, no sé, no, no, va a caer. Sabéis lo cualquiera que, que se dedique a la construcción. Un edificio tiene que estar bien construido de base. ¿eh? Y poco a poco, cuando se construye mal, pues se cae. Da igual que feigas a paños y, y quieras apuntalar y demás. A ver lo que está mal fecho, eh, mal acaba y, y va a caer. Yo creo que esta sociedad ¿no? Eso va, va a caer. No, no es normal tirar comida a la basura. Y era más un. un ejemplo una cosa muy gráfica para para para para explicar lo que lleva la sociedad en general la sociedad en general despilfarra despilfarra comida y despilfarra otra cosa otras cosas si vos dais un paseo cualquier día así pues a una hora como esta diez y media de la noche es una hora mismo si daís un un paseo Pela la ciudad y recorréis los los cubos de, de la vasoria, vais a ver que hay una cantidad de cosas aprovechables que, que podéis flipar bueno por un por un lado la comida cuánta gente hay eh, hasta no fue mucho el, los que llamaban los recicladores de comida llamen los reciclar comida collar comida a la vasoria. yo no lo llamo reciclar comida llamo collar comida a la vasoria. coger comida que está en la pero que aprovecharse perfectamente. ¿Mm? Bueno, pues si vos acercáis a, a, a, a la basura de, de cualquier tienda, supermercado y tal... ...ya es fácil que encontréis comida. ¿Mm? Y es fácil que encontréis comida que aprovecharse, Y es fácil también que encontréis comida que unos indeseables... ¿eh? ...que los dueños de, de esos supermercados o de tiendes... ...deliberadamente, ¿eh? aunque fuera comida aprovechable... encargarse de, de, de machacar o de echar, qué sé yo, tres basures, o, o a lo mejor incluso lesía o cosas. ¿eh? Sí, sí, no ya ninguna mentira. Eh, hay gente capaz de tirar una barra pan entera, ¿eh? entera, que puede aprovecharse perfectamente y rociarla con el yisía para que, pa que nadie pueda aprovecharla. Eso es verdad, eso es y la gran, y una gran verdad. Eh, bueno, pues con eso no hay otra cosa que inflar un poquito más esa burbuja y, y acercarla un, un poco más al, al español, al reventón. Pero bueno, la comida llena más una, una de las cosas. Eh, seguramente que si recorréis la, la, la, los cubos de la, de la basura de la ciudad, antes que pasen los, los camiones a recoyelo, pues seguramente encontraréis también muebles, muebles que pueden aprovecharse, muebles en perfecto estado. o al contrario, a lo mayor ropa. O al contrario, senceres que pueden aprovecharse. Yo tampoco he tanto tiempo que, que agarré un par de bolsos, ¿eh? Bolsos de mujeres bueno, para qué quiero yo esto? Bueno, pues para pa él de cualquiera, ¿eh? También cogí ah, una maleta, una maleta cogí y eso estaba perfectamente. Eso no tuvo una que no, no tuvo una que pase. limpiarlo un poqueñín porque estaba sucia estaba sucia, estaba allí tirada con un mogollón de, de otros, otros desperdicios en arriba pues bueno, pero llevéla una maleta de ruedas más guapa que Dios un troy de esos que, que llaman los finos pues joder, me cago en la leche <risa> no es mal ¿no? no es no mal en absoluto en eh, la mi casa, sin más yo, bueno, ahora ya no tanto porque fueron, fueron regalándome cosas ...pero de mano cuando yo fui a vivir por la mi casa... Eh, ...había muchas cosas de, de la basoria... O, re, ...o que rescaté de que acabaran en, en, en la basoria... ...pues qué sé yo, pues la tele, ya no veo la tele... ¿eh? ...pero la primera tele que, que tuve yo, una tele que iban a tirar... iban a tirar y yo dije, hostia, no la tiréis, no la tiréis... ...que la yo para mí... ...y yo qué sé, pues tenía algún mueble que cogiera una, una basura... Eh, un reloj de pared precioso un reloj de pared de madera que ya no lo tengo tampoco porque bueno ya regalarme otro más más guapo de artesanía y tal y es mucho más guapo más oye pues quiero mucho la persona que, que lo fizo de manera que joder pues, que menos que, que preferir ese reloj que el que el de madera de la basura de tú que el de madera eh, ese que, que venía también de, del cubo ese al contrario no, también la mejuela este que tengo ahora lo la mamá pero pero a que le contará a mi abuela y y cogiera lo para ponerlo allí bien guapo que llega ¿eh? guapo que llega y bueno pues más cosas yo cogí muchas cosas de, de la vasoria ahora entre pitos y flotes pues ya no sé si que queden porque fueron regalándome muchas y otra cosa que tengo yo y bueno que tiene más gente y que no somos muy de de cambiar las cosas porque pasa el tiempo y se va otra igual mejor o o cansemos eso yo lo pero el término de ahí es que me cansé de este oh, me cansé de este sofá quiero otro madre de dios pero si un sofá y para sentarse ¿eh? y mientras cumpla su función qué y eso de cansarse qué y eso de quiero otro Bueno, en fin, otro otro ejemplo de la de la burbuja esta en la que vivimos ¿m? y que españará, hombre, o España antes o después. Yo yo soy cenizo, entonces pienso que va a un pronto, pero bueno hay hay hay opiniones para todos ¿eh? los que dicen que esto todavía va a durar la de dios. No creo, ¿eh? no creo veo lo, mal lo veo mal lo veo, pero bueno y qué sé si yo dicen lo ellos pues igual y verdad ¿eh? igual y verdad yo qué sé eh, pues eso eh, Eh, ropa, muebles, comida, de todo por encontrarse en la, en la basura. O una vez que, que me llegó también de la que vivía con la con la, mi abuela, llegó ella un día y me dijo: Oye, mira a ver estos libros si te gusten. Y nada, yo me, no me acuerdo si eran dos o tres libros. dije, Bueno, mujer, si, posible, pues posible, sí, la verdad que, que, que pueden ser interesantes en un momento dado. dijeron ahí los de de la vasoria de un poquillo más arriba de un portal había una caixa llena de libros allí tirados madre de dios faltó un tiempo para calzarme agarrar la chaqueta y ir corriendo a la caixa a la de libros en cuestión y efectivamente estaban un montón de libros de algunos guapos muy guapos guapos por el contenido ya sabéis que que no soy yo de de de el libro por la portada ni por la encuadernación a de ese mes en cuando sí ¿eh? presta tener tener un libro con una encuadernación ahí cuidada y tal pero bueno que es lo realmente importante de un libro yo lo que es lo que, que pongo ¿eh? en cuanto a la a la forma la única cosa realmente Eh, que puedo ahí importancia de la forma del libro y que por lo menos te impreso con una letra que no tengas falta de una lupa para pa poder para poder liela eh. eso sí que lo que lo llevo mal, que lo llevo muy mal cuando cuando la impresión y un tamaño de letra de estos que dices es tu madre de Dios, pero bueno, aquí voy a dejar la vista bueno, pero volviendo a lo que daba incluso libros por ver en la basura eh, más veces cogí libros de la, de la basura Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, pero que tiene que ver con esto, eh, ya sabéis, porque ya lo decís más a veces, lo que hacen en las bibliotecas públicas cuando queden sin espacio. Retirar libros viejos para pa meter otros nuevos. ¿Qué hacen con esos libros viejos? Donarlos, guardarlos... ¡Qué malos! ¿vale? Eh, todos los días, bueno, no sé si todos los días, pero cada poco, tan, por lo visto... quemando libros. Siguiendo con el inciso en cogerse, por lo visto, regalen en libros. Puede ser que a mí regaló uno, ¿eh? En una feria en Sijón que tenía un stand cogerse, cogerse eh, o sea, el rapaz que estaba allí atendiendo el stand dijo que cogersa se recogen muchos libros que se tiren y que llegan allí y que los que están en buen estado, pues que los los regalen, ¿eh? Yo agarré uno y puta madre bueno <ríe> siguiendo con, con el tema otra cosa otra cosa que aparece una nueva que a lo mejor no es tan grave pero también también también ejemplifica esto de la de la burbuja, una cosa que se pone al contrario lo que al yo la, el el lunes pasado saliendo de la precisamente de la asamblea de Radio Cuca salía yo con un con un rapaz con un amigo con, con el filo del agobio ¿eh? Eh, al presentador y director del programa eh, Los Años Ciegos un programa que yo que, que, que un programa virtual un programa virtual porque que yo sepa fíjese un par de veces y, y, y ya no se fíjese más pero bueno, sigue ahí, ¿eh? Tarta en la, en la en la parrilla y, y el rapaz este existe, ¿eh? de verdad os lo digo, que, que existe y de carne y tal y, y una persona normal, ¿eh? tiene así, hombre raro del fío de la obvio pero bueno yo no, ni veo nada agobiado pero bueno y qué sé yo eh, a ver no estoy dentro yo para pa saberlo pero bueno el caso que iba charlando con él y el que lleva más observado que yo vio que en un, en un cubo portarle aquí un poco más para baixo pues que había un montón de, de cds y dicho y, y yo pues, no sé si me lo dicho con intención de que me parara el resto de ellos pero yo soy inevitable o sea yo a mí gustame mucho gusta pues mucho restolar una na, na basura igual tengo el síndrome de, del diógenesis sí, y no sé ah, yo creo que no porque tampoco cojo coño mucha de ese mes en cuando coño de algo coño pero pero tampoco mucho bueno el caso ya que puse más todo la liga una cantidad de cds es ¿eh? una cantidad de cds la gran mayoría de, de música clásico que no que yo sea un, un aficionado a la música clásica. pero digamos que lo que es imposible al ver la música clásica, pues puedes puede conocerla, pues gustarte mucho y, y andar todo el día tras de día. Pero lo que no puede ser, ye que no te guste. A ver si nos entendemos. Quiero decir, pone no interesate, pero si te la ponen, yo creo que es imposible que no te guste. Joder, la música guste a cualquiera Hay una música que te ha fecho, oye, pues buscando la belleza. No llegan otros estilos musicales que igual no dan fechos exactamente buscando la belleza, sino otras cosas, buscando, por ejemplo, llamar la atención o, o, o asustarse a un determinado movimiento, intentar reflejar un, un sentimiento que puede ser negativo, bueno... Historias, pero la, la música que llamamos clásico y normalmente fecha con, en sí, otro interés fundamental que la belleza. A lo mejor tiene otros intereses, pero bueno, la, el, el sonar bien, sonar hermoso, yo creo que llega una una cosa que, que tiene siempre la música clásica. Entonces, oye, pues nada, un cogí los dos y, y para traerlos para aquí para la para la radio Cuca, porque aquí en Radio Cuca más de tener la nueva biblioteca. Tenemos también una fonoteca que puede ser que en no un que en un a lo mayor tanta tanta falta, porque bueno, pues tenemos conexión a Internet que tampoco es normal, eh, tampoco es normal tenerla. Pero bueno, de momento tenemos la también tenemos electricidad. Si no, no podíamos estar, no podíamos estar emitiendo que por desgracia, tampoco es normal y agua corriente está perdiendo ahora mismo el, el, el, el retrete. La cisterna pierde. Y es curioso porque pierde agua potable. ¿Mm? Hay mucha gente, muchas personas, muchos seres humanos en el planeta... ...que no tienen acceso al agua potable. Y que lo mejor, si vienen que una cisterna ¿eh? está perdiendo agua... ...y está perdiendo agua potable, echarían las manos a la cabeza. Yo no sé si sois conscientes de que estamos viviendo en una opulencia... en una opulencia tan extrema que, que me temía una más de pensarlo ¿Mm? pero sí, así nada así nadie por desgracia así nadie bueno pero seguimos con los con los cds no con esos cds eh, ya hemos digo allí un mogollón de, de cds de la, de la de la basura para traerlos para aquí para la nuestra fonoteca porque la nuestra fonoteca está llena a donarnos un montón de de CDs de, de estilo punk y tal, que, bueno, puede estar muy bien, pero yo creo que, oye, pues... ...que está que bien, que ya es recomendable... ...y que ya es deseable tener aquí también... ...discos de música clásico... ...el rapaz este que me bien... dicho mira, ya tienes... ...ya tienes arreglado el, el programa del jueves ...ya sé yo de qué vas a hablar... ...vas a poner esta música... ...y vas a hablar de la basura... ...de tirar las cosas y tal... ...y bueno, pues ya ves que ya verdad que estoy hablando de... ...de tirar, de tirar cosas y, y de la basura... ...lo que pasa es que no estoy poniendo esa música... Eh, más que nada porque se me olvidó Porque yo, la verdad que tengo un, Tengo en mente de pasión Para algunas cosas eh, y, se, y se me olviden, se me olviden y, y cuando salía yo de casa Dije que no se me olvide coger estos discos Pero bueno <risa> olvidóse <risa> Y no los cogí ya Yo los traje otro día Bueno, y de en un día voy a ponerla La clásica Porque En todo caso, esa quedaba a lo mayor bien en este programa de fondo. Pero va... a menos de que el mi fondo y el que ye, Y llevo ya muchos años poniendo la, la banda sonora del Club de la yucha... de, de la peli y tal. Va, como para cambiarla ahora. ¿eh? Entonces, bueno, no tenía ganas. Y, y entre todos esos CDs, eh, había dos. Bueno, había muchos más, pero que no los callé... porque, bueno, una cosa y tener medio síndrome de diógenes y coger cosas de, del ...del cúmulo la basura. Pero, bueno, pues, oye, joder, eh, tampoco oye tener el síndrome de diógenos completo y el otro. A ver, había discos de, de mecano los, que los que no tenía ningún interés, ¿eh? Y, bueno, pues, que el mayor también aquí es lo mayor que, que tiraos, ¿eh? ¿Qué para tirar? Bueno, bueno, pues, igual sí, pero, en fin, va, joder, hostia, bastante físico que coye los que coye, ¿no? No hemos para Joder, aquí teniendo que dar explicaciones de todo. Bueno, pues había dos más que sí que los cogí. Porque llenan de unos estilos que yo creo que, que, que... A mí personalmente, présteme. Si no me prestan a la radio y a mí, que tome, no me sé lo coño. Uno que ya era de, de música disco, de los años 70. Una mecigaya interesante, ¿eh? Porque igual te ponía una de Alaska y otra de M y tal. Pero bueno, que eh, mira, disloque. No os acordáis que pues, si vos sale del... ...del movimiento ese del disloque... hay unas elmanes ...bueno pues esto ya era puro disloque... ...bueno en fin que cogí ese disco... ...y otro que... ...que ya era una recopilación de... de éxitos de, de música... ...soul... ...estilo soul... ...y bueno joder pues mira que quiso que te diga también... ...también eso... ...eso es prestoso. y prestoso... ...y pensaba ponerlos... ...pensaba poner un, un tema de esos de... ...de soul... ¿eh? De, ...de fecho el que dio a poner... Posiblemente ya era sitting in the dock of the bay. No me acuerdo de qué. me parece que ya. Bueno, pues ¿por qué iba a poner ese? Más que nada porque yo era el primero de los que, de los que salía allí, ¿eh? no os penséis tampoco que <ríe> siento mucho, hombre, que vamos a hacer. Yo no soy imaginativo, ni sé mucho de música, ni tal. Pero bueno, no pasa nada. Como se me olvidó, pues pues no lo pongo porque porque olvidó se me en casa. Podía buscarlo en YouTube y ponerlo. No os debéis enterar. ¿Eh? podéis decir ah pero te iba a ser mentira porque porque no iba a ser de verdad el, el, el, el disco tú no dirías que era el disco pero no era el disco era el YouTube bueno y qué no os ibais a enterar qué más da ¿Eh? les mentiras pueden contarse cuando total nadie se va a enterar ¿Eh? repasa el programa videos, coño, que falei, tengo yo falado mucho de la de la mentira. bueno pues como no lo he dicho como no no voy a poner esa Tampoco, bueno, como pensaba poner de, de los CDs esos, tampoco, tampoco, ¿cómo se dice, coño? Que, que tampoco cargué yo en el Milla y Piquiñín cantares nuevos. Entonces, pues no me queda otro remedio que, que poner del, del YouTube. Eh, claro, que le lo que pasa. Que ellos mira, tíos, ¿qué queréis que os diga? Este programa es mío. y yo hay algunos cantares que me prestan mucho y si los repito pues repito los y, y no pasa absolutamente nada va a ser el caso de esta ¿qué queréis que os diga este cantar gusta mucho el videoclip que lo acompaña gusta más todavía ¿eh? así que ahora mientras mientras esté sonando yo voy terminando por el videoclip y, y voy a disfrutar porque yo un videoclip que me gusta y un cantar que me gusta o sea nunca cargó a la mar Bueno, anda, pues igual, yo voy de ahí al play, igual, y haga lo que pase, igual carga más después. O igual no carga y corta la mitad. A ver, que los otros que tengo aquí puestos que tenía. Ah, no, no he ninguno. Nada, va a ser que, que el YouTube este que no carga, sino, sino un Y que, que está sonando el, el cantar. Ah, bueno, pues nada, si Y, si el problema, pues lo pongo y, y digo yo que, que cargará, ¿no? Y si no carga se corta la mitad. Lo que os decía al principio que esto, como yo, una radio libre y no un, una radio esclava de nadie, no pasa nada, ¿Eh? no pasa absolutamente nada. <risa> Y así es la sintonía de Radio Cucaracha Radio Cuca La Radio Libre de Viejo Pues todos al cantar este ¿Eh? sí, La verdad que el, el cantar llevo una gozada Pero ya que el videoclip, joder Que todos ellos, pero, pero de puta madre Y todos los enemigos, y, y si de que no lo saben No se pescan y, y de los enemigos yo se llama se llama este cantar porque yo ¿Mm? curiosamente el, el videoclip ese que tanto me que tanto me presta termina de una manera que bien muy a cuento de con, con lo que estoy hablando hoy porque termina con con dios ¿no? santiago Segura, la de dios y de, de, con dios desperezándose tropezando con un lobo terráqueo que, que tiene que tiene lleno su sitio Que, que, que cae, echa a rodar por unos escaleras y en el fondo de los escaleras sencillamente hay pucharra, basoria, mucha ¿eh? basura. El mundo de la basura, estamos hoy hablando de, de la basura. Cuando en las múltiples burbueses, o esta gran burbuja en la que, que estamos todos, posiblemente acaba en, en la basura, ¿eh? acaba la basura. Por cierto, antes eh, que perdía, de que estaba perdiendo el váter. era eh, un poco más allá, era un poco más allá. ¿Creéis que de alguna será, ah, estoy recioso está con sus historias? No, en serio, yo ahora veo el váter, veo el retrete y doyme cuenta de que un desperdicio más, ¿eh? Un, un reflejo más De esta burbuja en la que vivimos porque desaprovechamos la mierda? Y vosotros diréis que, pues, ¿De qué vais, tío, hombre? de, de, de, de coña eh? ¿Cómo aprovecháis la mierda? Sí, pues, sí, la mierda puede aprovecharse Con la mierda Fase cucho eh? ¿No sabéis que Que Dios y el cucho Pueden mucho, pero sobre todo el cucho eh? Pues el cucho Fase con mierda de ya, ah, joder, pero con mierda de, de vaca o, o mierda de, de, de, de oveja o mierda de pita o mierda de gochu y no puede hacerse también con la mierda de paisano ¿eh? aprender a vivir de, de una manera autosuficiente yo pienso que no llegue ningún capricho ni ninguna excentricidad ¿eh? y es una cosa que va a hacernos falta va a hacernos falta todos dentro de poco a ver, que yo soy el primero que caga en el váter ¿eh? Yo no, no soy tan natural como para pa cagar en un caldero y, y tirarlo después a la compostera y hacer con ello abono natural. echarlo ¿eh? para que crezcan las plantas. La mierda. Nuestra, la mierda esta nuestra que es el cucurú. ¿vale? Para que medren las plantas que, que luego van a alimentarnos. Sí, pues sí, vale val para eso. Yo reconozco que no soy tan friki en algunos como para hacerlo. Yo lo que diría ¿eh? y es que no soy tan sabio como pescante de que lo realmente raro eh, y antinatural y no facelo eh. los que de, bueno, ya sabéis que bueno mis aficiones son muy varias eh, en este programa falé de historia, falé de, de física, falé de eh. Una de las, de otra, otra de las mis aficiones, pero que ya yo creo que está llegando a un estado en que ya no hay afición o no debiera ser afición, sino que hay necesidad. Y el de la huerta, ¿eh? el de dar una gran fortuna, la enorme fortuna, porque mucha gente no tiene esa posibilidad de poder trabajar la tierra, ¿eh? de poder trabajar la tierra, de poder trabajar una huerta. Y entonces, gracias a eso, ¿eh? gracias a ese contacto. ¿Mm? es el contacto con la tierra ¿eh? con la tierra, con los animales con las plantas gracias a eso eh, pude descansarme mejor del gran círculo en el que estamos del ¿eh? gran círculo en el que estamos todos eh, pude descansarme de que la, la muerte a lo mejor no es menos importante que la vida ¿eh? no es menos importante en el sentido fisiológico ¿eh? Eh, Puro, físico, Coño, y claro que es más importante la vida. Un vivo puede hacer muchas cosas, pero para que todas esas cosas que puede hacer la vida existan, tiene que existir la muerte necesariamente. Nada no puede vivir sin no hay algo que morra y que lo alimente, que alimente esa vida. La vida alimentase con la muerte. Aquí lleva una, una paradoxia, pero ¿eh? la vida alimentase con la muerte. La vida alimentase con la mierda. ¿eh? Sí, para que una cosa pueda vivir, pueda crecer, necesariamente tiene que estar nutrida con, con muerte, con mierda, con descomposición. ¿Eh? ¿Qué hay que lle compostar, ¿Qué hay que lle abonar, ¿eh? eh pues echáis, ahí, echa ahí basura. Echáis muerte, echáis descomposición a las plantes. ¿Eh? Visto así, joder, no veis un desperdicio enorme en, en tirar la mierda, ¿eh? En, en, en cagar en un váter, no sería mejor cagar en calderos, usar esa mierda para pa mezclarlo con, con las nueces sobres, ¿eh? con la comida que se perdió, no con la que está buena y, y, y tiramos, de gua ya nos sobra, tenemos otras cosas, no, bueno, pues puede haber comida que se, que se perdió. ¿eh? Puede, ...puede haber unos follajes ...que, que recollamos del suelo... ...que cae uno de los árboles... ¿eh? ...puede haber una fruta que, que se pudrió... ...una, una rama... ¿eh? ...y podemos tirarlo... ...y con todo eso... ...cuando se desfega... ...cuando se descomponga... ...vamos a tener abono... ...y vamos a poder echar echálloslo... ...a las plantines... ...y esos plantines van a crecer mejor... ...y van a darnos unos frutos... ...que vamos a poder comer... ¿eh? ...y con esos frutos que comamos... a su vez vamos a cagar ¿eh? vamos a vivir porque ese, esa fruta ¿eh? esos, esos plantes van a alimentar el organismo vivo que somos nosotros pero a la vez va a generar mierda y esa mierda también va a servir para que vuelva a medrar otra cosa o podría servir el nuestro mundo es tan y ¿eh? y tan antinatural y tan burbuja. que no nos de queso, que eso fue falta. ¿Qué necesita una persona para vivir o por subsistir? Ayer, eh, ayer alguien dijo que cuando ellos decían... hablando de agricultura, cuando bueno, pues él hablaba de agricultura lo grande, de ganar muchas perras con la agricultura y tal, Y de aquí en dicho, bueno, pero, pero pues vivirse eh, de otra manera, con una explotación mucho más pequeña y, no sé, pues vendiendo los, los pequeños excedentes y sacando, pues, para sobrevivir. O, sea, o para vivir, mejor dicho, ha dicho él. Y el otro respondió, bueno, sí, para eso no llegan a la vida, eso, oye, ¿eh? subsistencia. Hostia, que llegan a ser la vida, sino a lo mejor, subsistir, ¿eh? No sé, parece a mí que, que a lo mejor tampoco llegue tan malo su existir. ¿eh? Porque a lo mejor en realidad la vida no necesita de, de tantas cosas. No necesita de estas de de excentricidades, de estos rusos, de esta suberancia. No sé. Eh, yo personalmente, bueno, yo creo que sí lo sé. Yo personalmente prefiero tirar por ese camino. mí. ¿Seré quién? no lo sean, a lo mayor ya demasiado viciado a lo mayor ya toi demasiado metido una burbuxa, a al mayor cuando la burbuxa pega el español, pues yo también soy de los que se van a tomar por saco y bueno moi deixalo, moi deixalo ya ya ves, últimamente tuve muy buenín programas de de una hora o poco más y, y ya pues ya vos pues, de hecho ya marcho para casina. Creo que dije todo lo que tenía ganas de, de decir. Eh. Open the door and you step yeah. Ya está está eh, ahí Tyler Turden eh, mandándome a marchar para casa. Bueno, está diciendo otras cosas, cosas muy interesantes y cosas que tienen mucho que ver con, con todo esto que, que estoy contando esta noche. ¿Mm? ¿Acordáis del día que estaba aquí conmigo el pistolo manejo y que suponemos esas palabras de, de la traducción al castellano de los diálogos de la película del Club de la lucha, los que leer Erdutten decía, tenemos trabajos de mierda, papaganos, cosas que no necesitamos. ¿Mm? Yo creo que eso ya un poco verdad. Y en fin, bueno, pues lo he dicho que como ya pasó una arena que terminamos aquí. Un saludo a la gente, no un saludo a la gente que me siguió a través de Internet, porque, oye, si esto funciona bien, no tuvo nadie desconectado a, a la página web de Radio Cuca. Si funciona mal, entonces sí, ¿eh? entonces un saludo para la gente que me siento por Internet. Un saludo para la gente que me sintió por, por el 107.3 de la frecuencia modulada, que eso sí que eh, no puedo resistir. Esos están ahí en la, en la sombra como Flaus y, y están muy bien ahí y, y que no que no salgan, que si salen igual los, los coñen. ¿eh? Un saludo para pa ellos y por supuesto para la gente que, que descarga el programa o que lo sienta en diferido cualquier otro día que no sea el 18 de octubre y diferido, ¿vale? venga y por cierto eh, esos que estáis ahí eh, a través del 107.3 seguro que como tres camuflados no me voy a acollar pero yo lo que no quiero ya que vos colla na, a ninguno vale hasta la semana que viene y ya sabéis si está lo este final que dices vos que no me voy tayoín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 Flores, de de lunes, lunes a viernes, viernes domingos y festivos, hay tiempo que te queda para verlas venir a intentar discernir entre tanta morralla que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales. Y, punto, punto final y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el del fin del anciano general. Porque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado. ¡Rampa ya!